ser el amor es el calor el calor que me das viene sin me quemas fuego lento en la radio puente alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa de cada día jueves el que usted espera con detención y quiere escuchar por supuesto su programa construyendo puentes de la fundación puente alto puede más grandes temas de conversación e interesantes invitados dejamos con ustedes a la doctora soledad barría y sus Interesantes invitados. Bienvenida, Soledad. Muy bueno, buenas tardes ya, queridas amigas, queridos amigos eh, de Puente Alto y Juan Carlos que nos acompaña aquí en la eh, audición. También quiero saludar a dos maravillosas invitadas que tengo en el día de hoy. Eh, una es la presidenta de nuestra fundación, nada menos que Angélica Hernández, a quien ya eh, vamos a cederle a ambas. Eh, y a Margarita Araya, que es de la APRUS, de la Asociación de Funcionarios de la Salud del sótero del Río. Y esto, amigas y amigos, porque vamos a tratar un tema que yo estoy segura eh, que es muy, muy importante para todos y todas las Puente Altinas, eh, que es el tema de las construcciones hospitalarias Y hablo en plural, porque tenemos dos, ¿no es cierto?, eh, proyectos. Eh, aquí Juan Carlos veo que está haciendo <risa> está tirando para abajo nuestro tema. Eh, <risa> eh, uno es eh, la construcción del Sótero del Río y la otra la construcción del hospital nuevo hospital de Puente Alto que se llama Hospital Provincia Cordillera. Entonces, eh, en primer lugar, quisiera saludarlas Eh, agradecerles por haber venido Porque yo estoy segura Bueno, decirle a los y las que nos escuchan Que pueden participar Ya sea mandando un mensaje Que aquí eh, Juan Carlos nos va a alertar eh, Cuando exista alguno Y eh, queremos también pedirles Si pueden llamarnos al teléfono Al 228727871 O bien al WhatsApp de la radio que es el 56-9-821-40114. Repito, 56 medio difícil esto, 821-40114, porque es un tema seguro que va a tener harta repercusión. Entonces, en primer lugar, eh, yo le pediría a eh, como ciudadana a nuestra presidenta eh, acá de la Fundación, ¿Qué es lo que, eh, qué significa este nuevo sótero del Río para usted, Angélica, y eh, qué es lo que esperamos como personas aquí de Puente Alto? Hola, buenos días, queridos auditores y auditoras. Eh, querida doctora Barría, nuestra eh, nuestra conductora de este día. Como ciudadana de Puente Alto, eh, quiero un hospital sótero del Río 100% público como el lema lo dice, de los defensores del hospital. Porque eso significa que nosotros y adultos mayores, jóvenes, mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos en general, van a tener una salud eh, gratuita. No vamos a tener que llegar a un lugar donde vamos a tener que pagar por todo lo que hacemos, por lo que nos atienden y por lo que vamos a ocupar. Creo que es responsabilidad nuestra también como ciudadana y... Y como ciudadanos mucho eh, Preocuparnos de este tema Y no pensar que no, si sí, yo puedo pagar eh, No, no es la idea eh, Creo que la salud en Chile es un derecho eh, Creo que es un derecho gratuito Porque lo merecemos Y además eh, nosotros también Tenemos los descuentos que nos hacen ¿No es cierto? Eh, eso Y ser parte de esta defensoría Por el hospital Como organización, como fundación Como capa como Fundación Puente Alto Podemás, también eh, también me hace sentir eh, una luchadora. Muy como, bien. Como a Prus. <risa> Muchas gracias, Angélica. Yo quiero decirle a los y las que nos escuchan que esto tiene una larga historia. Nosotros tenemos un sótero del río que está funcionando eh, y eh, el nuevo hospital es una aspiración de hace mucho tiempo. Eh, pero también contarles que... Eh, ya hace casi un año eh, El hospital sótero del Río El diseño y la construcción Fueron llamados a licitación Por el gobierno de la presidenta Bachelet Con platas del sector Es decir, 100% público Como decía Angélica recientemente Y entonces se da un tiempo eh, Para explicarle a la voz y la auditoria Se da un tiempo para que las empresas Presenten sus ofertas Entonces esas ofertas ya se cerraron, de hecho el 28 de marzo se cerró el tiempo y ya existen empresas que postularon al diseño y la construcción del nuevo hospital y esto fue hecho y estaban los recursos para que esto siguiera adelante como 100% público. Yo quisiera preguntarle a Margarita, ¿qué ha pasado precisamente ¿Por qué ahora estamos con esto del movimiento de la defensa del sótero del río cuando ya suponíamos que esto estaba liquidado? Primero, eh, antes que nada, saludar a todos y todas los que somos parte de este territorio de Puente Alto. Todos eh, estamos aquí hoy día organizándonos, como como bien decía usted, Osora. Eh, soledad. Soledad, como decía Soledad estamos Hemos vuelto a organizarnos y básicamente, porque tal como usted señalaba, el 28 de marzo se abrieron las ofertas de licitación. Habían empresas que estaban en este... Habían postulado, tenemos más de cinco empresas que postularon eh, y estábamos todos expectantes. Ese 28 de marzo nos eh, celebrábamos un poco el que ya íbamos avanzando en este sueño que tenemos todos los puentes altinos, no solo los puentes sino que Así todos es. los que somos del sector suroriente, de esta suroriente, zona, ¿no? de esta claro, zona no. porque el sotero del río atiende muchas comunas. Sin embargo, eh, lamentablemente con la, con la llegada del nuevo ministro, él ha hecho anuncios a través de la prensa que nos han dado a entender su intención de eh, reponer el sistema de concesiones en salud y de mirar nuestro hospital como un eh, como un nuevo proyecto que estaba en curso y el cual pudiese ser Concesionado. Eh, concesionado nuevamente Esto ya habíamos avanzado En el gobierno de, de la presidenta Bachelet Habíamos logrado que se retirara de, de concesiones Por lo tanto eso nos puso en alerta Nos puso en alerta porque nosotros queremos Como trabajador y como comunidad eh, Un hospital 100% público Y aparecieron sus declaraciones en la prensa Por lo tanto, eso nos en, hizo... incluso, perdón que interrumpa Margarita, sí. eh, en el Senado también. En Él este... habló explícitamente de la concesión del Sotero del Río. Exactamente, también hizo sus declaraciones en algunas reuniones en, en, en el Senado. Por lo tanto, todas estas declaraciones del ministro nos hicieron preocuparnos y ponernos en alerta, y además aludiendo a razones eh, presupuestarias que claramente no son razones que, que, que puedan justificar una concesión. Hoy día tenemos seis empresas, como usted señalaba, ya se abrieron la, la, las ofertas para licitación. Esperamos que prontamente se revisen y se adjudiquen en el tiempo. Nosotros esperamos que eso esté listo el primer semestre. Y entonces eh, estas razones no están hoy día en sustento de los que daba el ministro. ya nosotros Las ofertas se ajustan. Incluso hay una empresa que oferta por menos del presupuesto que está, el presupuesto, ese presupuesto existe, está aprobado, Por lo tanto, no hay ninguna razón presupuestaria, como aduce el ministro, para eh, concesionar esta obra. Perfecto. Entiendo que tenemos unas preguntas ya, <risa> sé que vamos a vamos a dar pie a esta conversación con la participación de nuestros vecinos y vecinas. Gracias, Soledad. Aquí Ana Ortega, San Martín. ¿A qué se refiere usted con una nueva concesión? Ya estaba zanjado. Ese tema con respecto al hospital nos interesa mucho. Esa es la pregunta número uno. Carolina Carvajal, soy de Bajos de Mena y tengo un mega hospital frente a mi casa, pero no está habilitado completamente para todos los vecinos. ¿Qué pasa con este tema, doctora? ¿Los puede explicar? Perfecto, dos preguntas súper, súper importantes Sí, eh, explicarle a nuestra vecina que esto estaba zanjado eh, estaba zanja eh, Antiguamente se había pensado en el gobierno anterior de, de Piñera Se había pensado en la concesión del Hospital Sotero del Río Sin embargo, bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet Se logró retirar de la concesión pero esto avanzó de manera importante y eh, se hizo eh, el anteproyecto que se llama que demora bastante tiempo y el año pasado se licitó el diseño y la construcción, es decir, la licitación que ya se levantó y a la cual están postulando las empresas, ya significa la construcción, que no va a ser inmediato, esto todo esto se demora, es decir, si se licita ahora vamos a tener un nuevo sótano en 3, 4 años, no, esto no, no, no son milagros, son eh, se trabaja mucho para esto. No sé si usted coincide y esto estaba todo esto estaba listo y ahora nos viene a decir el actual ministro que Eh, se podría echar para atrás esta licitación. Entonces, eso es lo que ha preocupado eh, y eh, ha sido motivo. Eh, entiendo que eh, la FEMPRU estuvo en el día de ayer en la Cámara de Diputados. No sé si Margarita nos puede contar un poquito más. Antes de contarle eh, a nuestra vecina de Bajos de Mena, que ya le vamos a responder <risa> respecto al nuevo el hospital del Provincia, del Cordillera. Del Provincia Cordillera. Sí, bueno, ayer estuvimos eh, en representación del Frente de Defensa, tuvimos en la Comisión Salud, en la Cámara de Diputados, y bueno, ahí tuvimos la... Eh, se presentó el proyecto de Sotero del Río y tuvimos la declaración del señor Luis Barrios, eh, jefe de inversiones del, del Ministerio, que señala que eh, efectivamente esto fue una idea que se les ocurrió en algún minuto, pero que... Lo de la concesión. Día, claro, que ah, pensaron en que ajá, podían concesionarlo ajá. otra vez pero que ya eh, habían tomado la decisión de que siguiera. O sea, no estaban informados. No estaban informados, claramente. Además que es importante señalar a la comunidad que con la llegada del nuevo ministro salieron eh, algunos oficios desde el ministerio que detenían toda la inversión en salud. Y de hecho ¿Ya? está o sea, deteniendo una inversión muy importante en Bajos de Mena, que vamos a hablar. ahí Se están deteniendo las compras de equipos, se están deteniendo un montón de compras y de inversiones en salud que obviamente no vienen a mejorar la calidad no verdad y dentro de esas de, de, de la dentro de lo que se detiene a través de estos oficios también la comunidad de saber que están eh, en los SAR que son estos estos eh, centros que son comunales y que resuelven eh, problemáticas que de urgencia, son de, de, de urgencia prioridad. es que eso Exacto. yo perdón que la sí, interrumpa claro. porque mm. creo que esta es una información importante. reciente mm. y muy importante para nuestros vecinos especialmente para la vecina de bajo de mena mm. Eh, la, el gobierno de la presidenta Bachelet eh, autorizó dos eh, grandes inversiones en urgencia en la comuna, uno que es en el centro de salud Villa no, no, no, eh, Seca, en la zona nororiente, Villa Seca, sí. sí Eh, que ya está listo y está funcionando, donde existe una urgencia, 24 horas, eso es de inversión del gobierno de la Presidenta Bachelet, y uno segundo que es en el Centro de Salud eh, Cardenal Silva Enríquez, en Bajos de Mena. Eso está aprobado, existen los recursos, y resulta que ahora dicen que Eh, esto estaría paralizado. Yo creo que esto nos pone una voz de alerta. Es muy importante tener una urgencia de buena calidad al más breve plazo, porque existen los SAPU, pero esto es mucho más que eso. Los SAR, queridas amigas y amigos, tienen equipos de rayos, tienen la posibilidad de hospitalización transitoria eh, para hidratar a un niño, ver cómo reacciona un adulto mayor, en fin, es de verdad una urgencia de una categoría superior a lo que son los sapos y son de 24 horas. Entonces, eso es una necesidad y yo creo que no podemos tolerar que se paralice, tal como dice sí. eh, Margarita, esto de la... El, el SAR Exacto. del Cardenal Silva claro. Ahí es un dato súper concreto super y local concreto Y eso además llama la atención y contrasta Con que eh, el ministro quiera detener un gran proyecto Como eh, el, el Sotro del Río con fondos sectoriales Aludiando temas de presupuesto eh, verdad y, y, y por otra parte y diciendo que hay que mejorar la salud verdad Y que eso claro. va a traer la concesión Porque lo, los empresarios son quienes más mejor, mejor resuelven los temas de salud Pero por otra parte detienen la inversión en salud y ahí nuestra población claramente queda desabastecida de la posibilidad de resolver sus temas con calidad como con los SAR y con las inversiones que requiere el hospital para funcionar perfecto, Juan Carlos, no sé si estamos bien sí, sí, mira, eh... llegó otra eh, es que quería contestarle antes, eh, eh, no, no sé, sé que... si ese ruido se... no se nota acá Ah, es una alarma. Bueno, a nuestros vecinos y vecinas las excusas. No, alarma, contra es, alarma contra las concesiones. Alarma contra las concesiones. Es que yo antes quería es que nos quedó pendiente Responder, perdón que sí. me la El respuesta respecto al Hospital Provincia Cordillera. Nuestra vecina decía que al frente tenemos un maravilloso monstruo. Eh, bueno, eso lo que está construido es la primera etapa, que es toda la parte ambulatoria, es la parte de las especialidades, eh, eh, como quien dice, el correspondiente al CDT del sótero, pero en el nuevo hospital, eso está listo y está funcionando Y ya, al igual que el sótero, el año pasado también entró en licitación el diseño y la construcción del resto de la segunda etapa, que es una torre con más de 400 nuevas camas, que eso va a ser un alivio, con un servicio de urgencia que va a venir realmente a ser una gran solución. Yo quiero decirle que eso terminó el, el plazo. El el, el 9 de primero, marzo, el, el 9 de marzo Se abrió, la, la, se la abrió y hay 7 ofertas. Sí. Eh, incluso un poco más que las 5 ofertas del Sótero del Río. Entonces, eso es algo que también tenemos que seguir muy de cerca que se adjudique efectivamente y que no vayan a querer ahorrar de donde eh, yo por lo menos creo que no se puede ahorrar. Además, lo importante es que ambos proyectos deben ir en paralelo. El, el efectivamente este nuevo hospital Puente Alto como el del Sargento la cordillera se abre el 9 de marzo, nosotros abrimos las ofertas el 28 de marzo y son dos proyectos que deben caminar juntos. Porque solamente la construcción En simultáneo de estos grandes recitos Van a venir a dar la respuesta que nuestra ciudadanía Necesita, este nuevo hospital De la provincia de Cordillera es el que realmente Nos va a aumentar el número de camas Claro, porque el nuevo sótero no, aumenta, no, las no camas, aumenta las camas Sino que mejora la infraestructura Las capacidades y todo Lo que realmente aumenta las camas Y pues de ahí su gran relevancia Es el nuevo hospital, hospital. Que está en Aguirre con el acceso sur Y que uno eh, Ve las dependencias Eh, son maravillosas en este momento ya está dando resolución hay kinesiología, hay dental hay especialidades como oftalmología otorrino, en fin eh, tienen hospitalización domiciliaria hay muchas capacidades desde la parte ambulatoria que ya se han sumado a lo que puede hacer el sótero del río Parece que hay otras uh, preguntas, Juan sí, Carlos. Sí, eh, la pregunta viene de parte de Carlos González. Dice, estoy escuchando atentamente el programa, me parece interesante lo que hablan. Pero, ¿qué, qué implica en términos de eh, de que el Nuevo Sotro Río sea concesionado? ¿Vamos a tener que pagar por este servicio? Bueno, no sé si quiere contestar, Margarita, Porque que he yo he, he, he mucho. Es una pregunta recurrente que nos hacen cuando tratamos con la comunidad. con tales que los días miércoles nosotros estamos en el del Cétero del Río eh, volanteando y informando a la comunidad al respecto. Y todos los, los, los miércoles, miércoles. Todos los miércoles. Sí, estamos de bien. las 9 hasta las 11 de la mañana. Así que cuando vaya al hospital, acerquese a la mesa para que pueda conversar con nosotros. Sí. Eh, Estamos siempre dando un poco los riesgos de las concesiones y claro, la, la gente dice, tengo que pagar. Probablemente directamente en el hospital no, no va a tener que pagar, pero claramente el modelo de negocio, cuando cuando la, la salud, eh, cuando el hospital está administrado con un modelo de negocio, ese, esa persona que administra su salud, que va a administrar lo que a usted le van a hacer, claramente tiene una intención de negocio. Y hoy día nos ha pasado, en la realidad que vemos con los otros hospitales concesionados, que se restringen las prestaciones según la valoración que tienen, porque la mira todos nosotros debemos saber que lo que nos, todas las atenciones que se nos hacen en salud tienen un valor. Y Hoy día se restringen en estos hospitales aquellas prestaciones en salud que no le llegan al bolsillo al que administra el hospital. Y eso va en desmedro de la calidad de atención de nuestros usuario y usuaria ya o sea eso es importante eh, cuando a un empresario que administra el hospital por ejemplo lo que nos ha pasado en el hospital la florida concesionado donde al empresario se le paga más dinero por el índice de ocupación de cama es decir como cómo va rotando las camas no cuanto mientras menos tiempo tenga el paciente hospitalizado mejor no hemos encontrado que en ese modelo de negocio muchos pacientes muchos ciudadanos, nuestros compañeros han sido dados de alta de forma precoz o dejados en la en la calle, incluso hemos tenido hemos tenemos un caso muy importante allí de un, de, una, de un ciudadano que estuvo en la calle eh, porque no podía permanecer en el hospital más día. Entonces, eh, quizás directamente como ir a pagar de mi bolsillo, no, pero claramente todo esto que decía eh, que de que yo pago mi, mi FONASA, ¿cierto? Todos pagamos nuestro fondo de salud eh, y el Estado invierte en nuestra salud no se lo lleva su atención de salud sino que se lo lleva un empresario un que empresario. viene a lucrar con las necesidades de salud de nuestra población y además yo quiero decir que como país no sale más caro Por porque lo que, que, más. Claro, lo que pasa es que cuando el Estado construye Eh, puede ir eh, buscando los recursos a tasas mucho más baratas Eh, que cuando se le pide un préstamo, en la práctica el Estado en la concesión le pide un préstamo a un privado que le cobre el alma por prestarle porque eh, en el fondo él construye con anticipación y el Estado paga una especie de arriendo eh, durante 20 años y entonces al final cuesta más plata, de plata que todos ponemos para salud en los impuestos, en el 7%, en fin... Eh, ponemos plata como Estado y eso sale más cara a la concesión que a la no concesión, que es lo que pasa que entre medio hay privados que eh, mueven la economía lucran, etcétera entonces eh, yo creo que es importante restar a la eh, salud pública de Eh, estos modelos de negocio, como dice Margarita. Yo creo que eh, con la educación nos ha pasado lo mismo, ya aprendimos que no puede haber otros que nos distraigan de lo que es un derecho, en un caso la educación y en otro caso la salud, que eh, somos nosotros mismos a través de las instituciones del Estado, 100% público, como mm. dice Angélica o como dice eh, la FEMPRUS, ¿no es cierto?, eh, que eh, podemos tener un mejor una mejor gestión de esto recursos. Y que, y que no nos mientan con esto de que con esta idea de que si lo, se lo damos al empresario, lo hacemos privado, entonces lo privado es mejor. Eh. Ya hoy día hace poco eh, meses atrás se inauguró un gran hospital conduido, construido con fondos sectoriales el exequial González Cortés, hospital maravilloso que de va niños, aladito al del, del Barros Luco precioso, con una infraestructura maravillosa y construido de forma 100% pública entonces nosotros, con, como decía Soledad con menos recursos sí. podemos hacer una mejor calidad en infraestructura y en atenciones para nuestra población aquí hay mucho prejuicio ¿eh? uh -huh. yo ayer o anteayer contestaba un twitter Eh, en que decían sí, claro, todos ideológicos porque eh, al final El Salvador, por ejemplo que ustedes no quisieron concesionar eh, porque me retan a mí, pero en fin Ay, eh, <risa> y eh, yo le decía, le contesté el Twitter porque El Salvador sí, sigue la concesión lo que pasa es que la gente cree que la concesión es como un milagro y entonces ha sido lento, se demoró los cuatro años el gobierno de la presidenta Bachelet y todavía no se ve ninguna obra grande Y eso está concesionado. Entonces, hay concesiones y concesiones. El hospital de Antofagasta estuvo paralizado pese a que estaba concesionado. Entonces, eh, hay problemas de repente en las construcciones, tanto en lo sectorial como en las concesiones. Esto de las concesiones no son milagrosas, ni mucho más rápido, ni más barata. Entonces, claro, hay que estar pendientes como ciudadanía de lo que está pasando, saber que esto tenía fondos Y como tenía fondos que se pudo licitar, se licitaron tanto el sótero del Río como el, el, el nuevo Cordillera. hospital de Puente Alto, eh, que es el Provincia Cordillera, y también se licitó el SAR, este que eh, debiera venir a suplir la urgencia, ¿no es cierto? En Bajos de Mena, el 2007 yo entiendo que no hubo oferentes para la construcción del SAR y por eso corresponde volver a hacerlo, pero no corresponde paralizar la construcción de una necesidad para los para la gente de Bajos de Mena, evidente porque el nuevo hospital que sí va a tener urgencia va a ser más lento de construcción y mientras tanto el SAR puede eh, sacar de apuro a mucha gente de nuestra gente de Bajo Sí, de y ojo, ¿eh? porque por las mismas razones ideológicas que acusan muchos, si el ministro tomara la decisión de eh, devolver al sistema de concesiones el Sotero del Río, Además de lo que ya nos hemos demorado, nos demoraríamos dos años más de todo lo que demora un proceso de construcción de un Así gran es. hospital como este. Entonces, también es importante que la población lo sepa. esto Tomar una decisión solo porque a mí me parece que debe ser concesionado, eh, nosotros ya, ya avanzamos y retrasaría en más de dos años este proyecto que estamos esperando hace hartos hace años ya. Tiempo. Tiempo. <ríe> ¿Qué dicen los eh. ciudadanos, María Angélica? Sí... Eh, Eh, creo que escuchar a, a Margarita eh, realmente a nosotros como ciudadanos nos pone en un, en un cuestionamiento, por lo menos a mí. Eh, necesitamos como dirigentes sociales, como organizaciones sociales poder saber un poco más de esto. Creo que solamente los medios de comunicación no están hablando de, de, de, lo, de lo bueno que sería un, un hospital concesionado como también nos dicen que somos de clase media, que Puente Alto es un sector de clase media. Entonces creo que ahí eh, nosotros tenemos que cuestionar un poco lo que nos, nos, nos están informando, que no es lo que nosotros queremos, eh, no son nuestros derechos eh, y poder llamar. Hay gente muy preparada como Margarita, como APRUS, como los dirigentes gremiales del Hospital Sotero del Río, que son los que más luchan con, con este hospital 100% público, eh, para que puedan ir, eh, informar, hacer reuniones, difundir. Estamos, como dice Margarita, los días miércoles de 9 a 11 en el CDT del Hospital Sotero del Río, informando, entregando información. Necesitamos, los dirigentes sociales, informarnos para poder llegar a nuestra comunidad. No, no nos quedemos con el tema de que nos dice la televisión, los medios, la radio porque no, no son nuestros derechos, están siendo violados y no nos estamos dando cuenta. Eso. Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Carlos dice que hay otra pregunta en el estudio 2. Muchas gracias aquí en estudio 2. Eh, Ana Pérez, tengo unos inmigrantes haitianos en mi casa. Eh, ellos no tienen ninguna forma de, de atención de salud pública. ¿Qué puedo hacer con ellos si tienen algún tipo de enfermedad? Es un tema que nos gustaría que tocara en un próximo programa, doctora barría Es muy importante. Muy bien. Nadie lo toca aquí en la provincia de Cordillera. Eh, muy bien, vamos a tomar el tema para un próximo... Pero en todo caso, quiero contarle a la señora Ana que los inmigrantes eh, tienen derechos, eh, porque son personas y tienen derechos. Yo quiero decirle que desde el punto de vista de salud... Eh, los niños y las mujeres tienen eh, derecho a atención inmediata en los centros de salud, así como los otros adultos en la urgencia. Eh, incluso si no tienen eh, regularizado sus papeles, pero ellos son eh, personas regulares y por lo tanto tienen derecho Tiene a atención. Derecho, sí. Y los centros de salud muchas veces le van a decir, señora Ana, que no pueden atenderlo y eso es falso y es ilegal. Tienen que atenderlo y tienen que asignarle sí. un número Eh, un número, aunque no tengan root. Así que es importante que la comunidad sepa eso. Podemos eh, ver manera de traer algún invitado en una próxima sesión para que nos cuente un poquito más Exacto. los derechos de los y las inmigrantes, no solamente eh, los haitianos, sino que también colombianos, venezolanos y tantos otros que están llegando. Yo creo que tenemos una deuda de solidaridad Eh, con uh, todos los inmigrantes, así que creo que es muy importante que estas cosas se sepan, así que agradecerle eh, que nos ponga este tema un desafío, pero que lo tomaremos sin ninguna duda. Estamos Exacto. terminando, yo quisiera preguntarle eh, si eh, nos quieren decir algo más, eh, tanto Margarita como eh, Angélica, respecto a este importante tema que hemos tocado de la concesión del sótero del río. No, yo quiero pedirle a Margarita que cuente ella, que eh, ¿Qué estamos haciendo con el tema defensa del Hospital Sotero del Río? Eh, bueno, como les contaba yo, aquí nosotros nos organizamos, nos volvimos a organizar como frente y en eso nosotros sabemos que esto... Sí, porque eh, ya habíamos supuesto que estábamos estamos, al otro lado. Nosotros estábamos descansando. <risa> bueno, volvimos a sacar las poleras, nos mandamos a hacer nuevas poleras. <risa> Y, y seguimos ahí la pelea, pero sabemos nosotros que esta lucha no la damos solos ¿ya? Eh, María Angélica decía, la cruz del sótero del Río en los dirigentes Sí, pero los dirigentes no vamos a defender solos la salud pública La defensa que hacemos del sótero hoy día no es solo la defensa del sótero Sino que es nuestra convicción de que la salud pública debe ser garantizada por el Estado Y debe ser 100% pública, y solo así se logra la calidad no hay otra forma nosotros como Frente no hemos organizado tenemos reuniones que nos estamos juntando allá en el hospital, cada 15 días los lunes, los miércoles tenemos el volanteo Pero esta, este frente está compuesto no solamente por los dirigentes de la del Sotero, eh, sino que también está compuesto por los dirigentes sociales, está la invitación para todas las organizaciones de nuestra comunidad que se quieran acercar, que quieran hacerse parte, como decía María que informarse, entender bien por qué este modelo de concesiones no es bueno, cuando nos han engañado tanto tiempo de que lo privado <risa> es lo mejor, <risa> claro. que si lo compramos es, es mejor que lo hecho, ¿no? hasta Esta es la vida diaria. Entonces... Eh, Entonces, yo creo que la, lo más importante de decir es la invitación a toda la comunidad de Puente Alto, la Florida, de todo el sector suroriente que va a estar en el día de mañana disfrutando. Claro, no es solamente Puente portal. Alto, además. Eh, porque además Sotero del Río un hospital de, va a ser un hospital de alta complejidad por lo tanto de una u otra manera todos vamos a llegar todos a llegar a ah, todo al Sotero del es, Río sí, sí. y eh, tenemos que cuidar el que sea un hospital eh, 100% público como dice la campaña así que la invitación hoy día es a informarse a, a agradecer este espacio de que podamos difundir cuál es nuestra real eh, tarea Eh, y hacer la invitación, pues invitación a la comunidad, a los usuarios que se acerquen, que se informen, que nos pregunten, que vayan los, el miércoles, que podamos ahí tomarnos un cafecito y conversar, y entregarles los folletos, invitarnos también, porque hablábamos la otra Exacto. vez, que si nos quieren invitar a alguna Exacto. junta de vecinos, alguna organización, en cualquier encuentro estamos todos disponibles los los que estamos en el frente aquí junto con María Angélica Pará. Para ir y contarles Bueno, y cuentas conmigo también y, y, <risa> Maravilloso, qué mejor invitar el, A este frente el, Sí, eso yo quería decir eh, Queda entonces hecha la invitación a sumarse A sumarse Y cómo llegar entonces día miércoles Entre 9 y 11 frente al sótero Yo creo que eso es lo más fácil Para que todos lleguen ahí fácil, eh, no es cierto eh, En el volanteo pero, Y eso se va a mantener en el tiempo Claro, pero también pueden llamar Al teléfono de la fundación Exacto Nosotros estamos siempre dispuestos a entregarle la información Repitamos que necesitan. Repitamos el teléfono. El 2 2 9 25 35 es el teléfono de la Fundación. O al también al... Al correo electrónico. Al, exacto, o Exacto. Fundación Puente Alto Puede Más. Todo de correo. gmail.com. O al Facebook. O al Facebook de la Fundación. Eh, que también va, eh, tenemos información. Así que cualquier dirigente dirigente que esté escuchándonos nos puede llamar y nosotros como fundación hacemos los contactos para poder llegar a los lugares donde estén. Ya Pero es eso. muy importante que nos mantengamos vigilantes, movilizados, eh, como decía Margarita, ya pensábamos que esto habíamos ya lo habíamos <risa> logrado, eh, parece que todavía no lo hemos logrado Vamos hasta que empiece la construcción. Vamos cuando, cuando se adjudique. exactamente. Cuando se adjudiquen, yo diría los tres proyectos, los tres que, proyectos. que tenemos en carpeta. El sótero que debiera ser en junio más, no, sí, eh, más o menos de el primer, de semestre, el primer semestre lo mismo el nuevo hospital las camas que es la segunda etapa del nuevo hospital eh, Provincia Cordillera y esperamos que se eche a andar de verdad la construcción del nuevo centro de urgencia, este SAR del de, eh, Centro de Salud Silva Enrique en Bajos de Mena, así que tenemos tres eh, razones por las cuales mantenernos súper movilizados acá en, en Puente Alto en Aleve, y vamos alto. a eh, mantener en esta cuenten con nosotros, con Muchas este espacio gracias. también y eh, yo creo que eh, está, eh, nos despedimos y será hasta la próxima semana no sé si tiene muchas gracias muchas gracias a todos y a todas muchas gracias al programa muchas gracias margarita y muchas gracias a todas eh, no es sé, cierto las personas que están apoyando este gran proyecto. Muchas Muy gracias. Bien, sí. Muchas gracias a todos los auditores. Muchas gracias María Angélica y Soledad por la invitación y el espacio. Así que estamos en alerta. Nos estamos viendo es. en la calle para... Muy bien. Penal. Un abrazo. Gracias. Gracias.